El de la sierra me complace más que el mar. Denle al pano el oro tierno que arde y Salir del mundo, por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morirme me han de llevar, no me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor, yo soy bueno y cómodo. en su monte seco parto yo tengo más que el leopardo